A veces nos quejamos de esta vida Sin ver a nuestro alrededor Y échenle pluma, please A ver qué opinan Esta sombra es Transitaba en el centro de la ciudad Renegaba del aire acondicionado Que no quiso funcionar No había nada que no me hiciera enojar La verdad que me quejaba hasta del tono que trae en mi celular El semáforo marcaba una luz roja Y un chamaco brinco al cofre de mi troca Sin zapatos y de vestimenta rota sonreía al trabajar Empecé a reflexionar Así es el corrido Y lamentablemente, así. ¡Puro travieso, soy ya! Mientras el niño limpiaba el parabrisas, un anciano de algunos 80 años decía: llevar la noticia. En sus manos el periódico traía. Yo sin habla solamente lo escuchaba, la verdad no lo creía. En voz baja le pedí que se acercara. Que que los todos en el transcurso del día Para que no me despidan Le propongo que se vaya a descansar Se los compro, le pagué y le di propina al chamaco por igual El calor nunca dejó de presionar A lo lejos un carrito de tres ruedas se veía circular Un amigo vende bolis y paletas No anda solo, lo acompañan sus muletas A pesar de que le falta una pierna alegre Lo escuché silbar De su casa es el pilar Y no es para que se ríen Solo giren su cabeza y verán que no es mentira Ignorando los obstáculos Cuando se Tenía un nudo en la garganta Y una niña con pintura en su carita Tiró al aire tres naranjas Con su número nadie se impresionaba Fue muy clara cuando nos dijo Su ayuda la quiero para mi hermana Con sus ojos acuntó hacia la banqueta Donde estaba una pequeña muy enferma que no quiero que se muera por sus medicinas caras aunque ya esté desahuciada casi a diario nos quejamos de la vida cuando muchos van luchando por el mundo por una comida al día habrá quienes ni siquiera se imaginan dicen dónde y es cuestión de que se asomen a la ¿Les parece si enfrentamos el problema? Ayudemos con un granito de arena. Les propongo que cuando les toquen rojos si y se puede lo analizan. Nada más saber en qué opinan. Y ahí se lo dejo de tarea flesh.